en comunicación con Agustina Nieto, que es vecina de Puyén, vecina del Coihue, que no se encuentra en este momento en, en ese lugar, pero eh, con quien podemos charlar para que nos cuente un poco cuál es la situación eh, en este momento. Eh, también docente de la Escuela 774 e integrante de la Asociación Apícola de la Comarca. ¿Nos escuchás bien, Agustina? Sí, perfecto muchísimas gracias por comunicarse Hola a todos bueno gracias Agustina por atendernos hemos conversado varias veces eh, pero bueno de, de otro de otras cosas y de una eh, no en medio de este tipo de, de catástrofes eh, bueno en realidad sí el año pasado sí eh, pero Pero bueno, nada, queríamos conversar con vos para que nos cuentes un poco eh, sabemos que no estás en la zona, pero si sí tenés información eh, más o menos actualizada de cómo está la situación en el Coihue. Eh, recién hablábamos con eh, Aymara de la Petumo Leín del Maitén que anduvo por esa zona. Eh, eh, contanos un poco qué es qué es cuál es la información que tenés de ahí de la de la zona del Coihue. Bien. Bueno, yo, o sea, yo vivo en el kilómetro 6 de la ruta 70, la, la ruta que va a y que hay parte del paraje del Coihue, eh, estamos comunicados también con, con la gente que vive en el kilómetro 4, eh, nuestro callejón que es el del kilómetro 6 tiene una particularidad que es un callejón digamos que baja, eh, nosotros hemos, vivimos en la chacra del fondo y el tema es que tenemos una sola vía de salida, no de, de escape, que es ese mismo callejón. Bueno. Eh, Ayer a la no sé, 9, de la noche, el fuego, en, o sea, vir, viste que el fuego, bueno, salió de patria, dio toda la vuelta del PIR, que ayer cruzó la 40 y empezó a subir, eh, sería la ladera más baja, el saldeo del Coyhue. Ahí en un momento como que se bifurca, hay una parte que va subiendo eh, de un lado a la 70, atrás del serradero de Franco, que se conoce, en el kilómetro 4, más o menos, y el, el otro frente cruza la ruta 70 y es el que hace ligra digamos a todo el sector del minas uh -huh. eh, y al mismo tiempo a nosotros porque entra como por atrás sería como por abajo y eh, empieza o sea entra a nuestro callejón al fondo del callejón claro por un lado está bueno porque eso permitió que se pudiera combatir como se com se, se pudo hacer desde ayer viste eh, porque tenemos la vía de escape el bueno estaba libre hasta ayer hasta o hasta hoy Eh, pero bueno, entró y, y desde eso, desde ayer a las 9 de la noche están todos los vecinos, mi compañero, eh, bomberos, brigadistas eh, autogestivos uno de la comarca, que ya sabemos lo que son, que circulan por todos lados. Eh, hay muy poca rotación porque, como saben, o sea, está detonado en toda la comarca, o sea, en el hoyo de puyenta todo detonado de incendio, entonces es muy difícil, la gente está muy cansada, eh, pero bueno, así pasaron toda la noche y el fuego eh, es como que viene rodeando si se quiere ese callejón viste ayer eh, bueno hoy a la madrugada eh, se metió en, en nuestro terreno en el del fondo y bueno y ahí empezó como esto es prácticamente un infierno todo el día eh, lo estuvieron bancando nosotros tenemos un tanque australiano al final del terreno eh, que sería también el final de como que el punto más lejos de todo el callejón lo bueno es que a, a raíz de todos los incendios que venimos viendo en la comarca, eh, nosotros venimos haciendo un laburo re groso de prevención, de tratar de conversar con los vecinos. Es un sector que no tiene un arroyo o una fuente de agua natural disponible. Eh, en el verano suelen secarse prácticamente los arroyitos de donde tomamos agua hasta el punto donde tomamos agua, digamos. Entonces no tenés una fuente constante, con lo cual... Eh, logramos, esto te estoy hablando hace seis años atrás, casi, sí, desde el incendio 2015, más, 10 años, venimos laburando para que todos los vecinos tengan tanques australianos, ¿viste? En, en nuestro callejón por lo menos, porque es un peligro total, eh, rodeado de una plantación de pinos, de, de, de, de una chacra enorme, que es la chacra de Nobel, con eh, Entonces era importante, y eso se logró, digamos. Entonces, bueno, esto, en casa tenemos un tanque australiano, todas las, prácticamente todas las chacras tienen un tanque australiano, y ahí, eh, con eso pudimos combatir. Hoy a la tarde ya eh, el fuego avanzó, quemó las mangueras que llevaban a nuestro tanque, bueno, todo el alambrado, todo. Eh, lamentablemente, por lo que me dijo mi compañero, perdí, perdimos la mitad de las colmenas que tenemos allí cerca de casa. Eh, de ahí... Eh, Nada, estamos ahí viendo cómo resolver eso, cómo, el, el tema es que las colmenas están pegadas prácticamente al sector de nuestra casa, entonces, eh, nada, lo último que supe es que estaban la bancándola la casa, eh, en un momento bomberos, eh, más o menos como a las 3 de la tarde, hizo obligar, por suerte está bomberos porque es medio el que dirige el momento de que hay que salir, ¿viste? Claro, claro tipo 3, los sacó a todos los vecinos, o sea, a mi compañero, todos los que estaban en, el, en nuestro nuestra chacra y, al, y a los otros, y les dijo salgan porque se peligraba la vía de escape. Eh, por lo que sé, después de eso, tipo 3 y media, 4, eh, entró otro camión cisterna de los bomberos y pudieron liberar de nuevo la, la vía de escape, así que uh -huh. entiendo que volvieron a entrar, pero hasta ahí es todas las novedades que tengo porque... Tampoc saben que no hay luz en todo de Puyén, entonces no hay buena señal, eh, nada, está muy difícil la comunicación. Por suerte hay un par de puntos, hasta donde tengo entendido, y en la planta de energía eléctrica, y la transformadora que está en entrada de las Mercedes, había wifi libre hasta ahora. Recién estaba leyendo que alguna de las puntas de fuego, porque como viene de varios lugares, no sé cuál, una está llegando a la planta y estaría como poniendo en riesgo eso es lo que acaban de decir eh, vecinos iguales ¿eh? no hay nada oficial porque sí, también sí, sí. los parte oficiales llegan cuando llegan eh, así que ese es un poco el panorama es como un caos total eh, nada la solidaridad es lo que siempre resalto es como que bueno eso hoy a la tarde también no sé si acerca gente vi consiguen camiones para recargar los tanques que es, por ejemplo el nuestro ya no podemos acceder a nuestro tanque porque está el talpo en el medio digamos claro. entonces eh, nada la verdad es que en este momento eso es lo que lo que puedo comunicar todavía no sé si siguen si en, en pie las casas ahí en el, en el, en, en el callejón yo creo que sí. Eh, la sí, hasta, ¿Hasta qué hora hablamos con, con Aima González? 7 hablamos con Aymara, que anduvo por esa zona. La uh -huh. veía complicada por por esta cuestión que nos decís de, del callejón. Eh, uh -huh. Pero bueno, estaba toda la gente ahí, había mucha gente trabajando. ya eh, sí. estuvo ahí. Eh, bueno, nos, nos contaba eso. Pero bueno, todo es minuto a minuto, pero... Eh, así que no, no sabemos en este momento para, para dónde dónde pudo ir eh, Agustina, nos contabas recién el tema de las abejas Y me, nada, me, se me pone la piel de gallina eh, Porque lo hemos vivido Y te pregunto por la Asociación Apícola eh, Que el otro día también estuvo muy, muy comprometida eh, Pero eh, por suerte, por lo que nos decían Bueno, pudo eh, resguardarse nos podés contar de, de la situación ahí a, en ese sector sí, eh, ya estoy perdida en los días pero creo que fue antes de ayer uh -huh. eh, cuando hice ese giro rarísimo el, el fuego porque venía venía avanzando en el sentido que era lógico, cruza la 40 y por alguna razón que nadie puede explicar muy bien eh, bajó el viento de golpe y bajaron las llamas, ahí fue donde se quemó la casa de, de nuestro amigo y Lucas Chiappe uh -huh. eh, y ese fuego es el que empezó a avanzar para el pueblo y para en, en el medio de la sala, bueno, varias chacras que están en el medio eh, ahí hubo un esfuerzo enorme, enorme de, de brigadas de bomberos, de muchos vecinos por suerte está el río pegado ¿no? el, el arroyo Minas que después se junta claro. con el Epochén, entonces ahí tenían agua disponible y, y salvaron, va y frenaron el fuego ahí que también, bueno, son puntos estratégicos, no solo, o sea, yo agradezco que se haya salvado la sala, obviamente, pero son puntos estratégicos porque pasar eso era entrar eh, al pueblo también, ¿no? Entonces entiendo que ahí se, se pudo frenar, se enfrió bastante bien y eh, siguió el brazo del fuego, digamos, entre la Ruta 40 y el Arroyo Minas, bordeando así, poniendo en riesgo un montón de chacras, pero que también pudieron ir frenándola y ese es el brazo que sigue por la 40 y sube después de vuelta a, a, a, a lo que sería el faldeo del cerro coi web claro. eh, una margen digamos de lo que es el paraje el minas que también está en, en muchísimo riesgo hoy eh, campos al fondo hay ovejas eh, ya vi fotos no ovejas quemadas digamos que eh, animales eh, nada o sea las pérdidas no sé o sea Ahora hay que robar que esto frene, eh, no sé cómo, eh, porque es, es como, no se puede entender el, la dimensión de lo que está ocurriendo en este momento. es eh, O sea, el año pasado perdimos toda la rinconada, se quemó todo, este año todo el resto, ¿me entendés? O sea, eh, tocó todo, todos los lugares, porque en noviembre tuvimos el incendio del pereoso ahora volvió sobre ese mismo incendio, todo. Eh, también tipo 6, 7 de la tarde evacuaron a todos los del Pereboso eh, no sé qué va a pasar ahí porque hay un montón de casitas o sea, está muy en riesgo todo eso eh, el brazo el brazo que dio la vuelta al lado digamos, el que siguió por patriarca para el otro lado, para el lado de Cinco Saltos hasta donde tengo entendido ya había pasado el monje, el monje ¿no, ¿cómo se llama? el monasterio y, y estaba o sea, peligraba que llegara a planicie ¿viste? Y nada, es como es como terrible porque no sabes para, o sea, para dónde disparar, ¿me entendés? Eh, los del Coyo también están un poco aislados porque la ruta 70 que vamos por trae tiene que cortar obviamente porque cruza el fuego o lo que sea. Eh, nuestra vía más de escape es como para Maipán. Claro. Y bueno, eso, o sea, es medio un caos, ¿entendés? Eh, bueno, ustedes lo saben muy bien, yo sé que lo vienen siguiendo, lo venimos viviendo todos como vecinos de la comarca hace mucho tiempo. Eh, esto tiene que parar hay un montón de cosas que, que se vienen nada personalmente vengo trabajando hace muchísimos años hablando un montón de este de la importancia de la prevención de poder eh, controlar las plantaciones de pino de poder eh, erradicar en la manera que se pueda o bajar la, la, la, la, la carga de combustible de los pinares y es como eh, lo mismo de siempre ¿no? que, el, que que no que no es importante que la prioridad va por otro lado que no hay plata yo qué sé Y bueno, y acá están las consecuencias, ¿no? Eh, lo de patriada es... O sea, da, da tanta bronca, da tanta bronca porque son años y años, pasaron exactamente 10 años de que se quemó la última vez patriada gran, o sea, fuerte, eh, 2015 en el incendio grandísimo, y, y hacemos reuniones de restauración, de no sé qué, y, y, y nada, y no se habla de sacar el pasto de pino que hay rodeando el camino, que fue lo que... Nada, lo que detonó todo me entendés. entonces eh, nada es como una mezcla de dolor, enojo, yo, yo, no puedo escribir muy bien todo lo que siento en este momento. Eh, Agustina <risa> te agradecemos un montón un montón la palabra. Me imagino que también estar lejos eh, hace que la angustia eh, bueno, vaya por otro lado. Eh, eh, nada estamos a disposición para lo que para lo que quieras comunicar. Eh, y te mandamos un, un fuerte abrazo Dale. último sí, importante no que, que, que, que, que no nos quedemos callados que hablemos porque acá acá hay algo mucho más duro que, que todo y que, que son todas las especulaciones que hay por detrás de, de esto que evidentemente a mí me cuesta creer que haya cuestiones adrede no que haya locos que vayan a aprender pero acá hay algo acá hay otra cosa que uh -huh. eh, Eh, no puede ser el comportamiento de lo que o sea lo que está pasando ahora con este fuego es algo que, que no que no tiene precedentes nadie lo entiende no se entiende como el primer día en el, después de lo que fue patriada el primer día estuvimos un día entero con condiciones y no hubo un solo medio aéreo no hubo nada nada ese primer día el siguiente que, que había humo que no sé qué bueno nada ningún momento las fuerzas, entiendo, obviamente, el rincón, el, el rincón de lobos, todo eso es re importante, pero es el momento de atacarlo, sabemos muy bien, los primeros días y eso eh, no ocurrió. Entonces después, sí, bueno, buenísimo, pero no alcanza, no alcanza. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, eh, en los medios de comunicación todo, investiguemos, no nos quedemos callados. Acá hay un montón de otras cosas, ni hablar de las leyes que quieren derogar o que ya derogar no sé, de del cambio de uso de suelo habilitar todas esas cosas, bueno atrás de todo esto hay algo, porque hay una especulación, especulación muy grande y nos quieren prender fuego para quedarse no sé con qué, porque no va a pasar porque ninguno de nosotros nos vamos a ir y vamos a proteger este bosque, el agua y todo lo que tenemos ahí eh, para todos no nos van a sacar, eh, Agus no, gracias te mandamos un abrazo grande